Acá estamos con los alumnos de primer año del Centro Educativo Número 3, Eva Perón, turno noche, grabando este podcast desde la materia Educación para la Salud, donde nos hablarán de los distintos tipos de enfermedades que pueden presentar algunas profesiones. Para empezar, la alumna. Hola, soy Mayra Mieva, alumna del Centro Educativo Número 3, Eva Perón, y les quería hablar sobre la profesión de metalúrgica. Les voy a mencionar las enfermedades que pueden llegar a ocasionarse en esta profesión. Son silicosis por el polvo del celice, hipocaucia por el ruido constante, intoxicación por metales pesados como el plomo y el codmio, trastorno muscular esquelético por vibraciones y esfuerzo físico. Estas personas, trabajadoras de esta profesión, No sabían ni conocían este tipo de enfermedades que pueden llegar a ocasionarse en esta profesión. También les quiero comentar sobre el tipo de desigualdad que se puede llegar a presentarse en esta profesión. Hay mucha desigualdad porque no se aceptan a mujeres, porque no se las ven capaces para este tipo de trabajo que tiene la metalúrgica. Y se les hace mucha diferencia Se si han presenciado comentarios sexistas hacia las mujeres. Queremos que haya igualdad de trabajo. Es un derecho, no un privilegio. Esto fue todo. Espero que le haya gustado la información sobre la profesión de la metalúrgica. Muchas gracias. Hola, soy Luis y con mi compañero Jasó hemos investigado las enfermedades de la carpintería. Las enfermedades relacionadas con la carpintería suelen ser causadas por la exposición a materiales, herramientas y condiciones de trabajo específicas del oficio. Algunas de las enfermedades y condiciones más comunes son el asma, el cáncer nasal por polvo de madera, dermatitis por adhesivos y barnices y también las lesiones por movimientos repetitivos. En el trabajo de la carpintería exploramos las opiniones de Brandon y Lucía, dos carpinteros con diferencias laborales. Lucía compartió su experiencia laboral marcada por la falta de compañerismo y desigualdad, mientras que Brandon tuvo una experiencia más positiva. Ambos no conocían las enfermedades de este trabajo pero coinciden en que la igualdad de género es fundamental en el trabajo y que la carpintería puede ser un oficio útil para las mujeres. También destacaron que este trabajo puede afectar su vida personal y familiar. Para mejorar, es importante que los trabajadores estén informados sobre los riesgos laborales y que las empresas promuevan un entorno laboral colaborativo y de apoyo. También es crucial apoyar la participación de las mujeres en oficios tradicionalmente masculinos como la carpintería. Muchas gracias. Hola, somos Karen Gómez, Belén Flore y Ortiz Carlos y elegimos trabajar sobre la profesión ama de casa que es un trabajo doméstico no remunerado voy a hablar de lo que es, ocasionan enfermedades comunes y dolores musculares ama de casa puede tener varias enfermedades por el trabajo que hacemos todos los días dolores musculares por limpiar o levantar cosas pesadas Problemas respiratorios por productos de limpieza, cansancio extremo por falta de sueño, alergia o problemas en la piel, estrés, ansiedad o tristeza por no ser reconocidas ni valoradas. Las conclusiones que sacamos con nuestras compañeras... Llegamos a sacar una conclusión sobre las entrevistas que hicimos. Pudimos notar que las trabajadoras de servicio doméstico algunas conocen y desconocen sobre las enfermedades que causan su oficio. Como que no saben que este tipo de trabajo puede enfermar. Y como no se reconoce como un trabajo real, tampoco se habla de los riesgos para la salud. Y algunas sí dijeron que sienten dolores musculares después de hacer tareas pesadas o estar mucho tiempo limpiando. También contaron que a veces no pueden dormir bien, especialmente cuando están estresadas o muy cansadas, etc. Y la desigualdad de género que pudimos percibir es que la mayor parte de amas de casa y servicio doméstico, la mujer ocupa la mayor parte con el 80%, mientras los varones son con el 20%. Hablaremos sobre la... Entrevista de las relaciones de la desigualdad. Entrevistamos a una ama de casa que contó que en el trabajo muchas horas sin descanso y que no se puede sentir valorada, dijo que le gustaba que este trabajo sea reconocido como cualquier otro. Sí, mi nombre es José Esquivel y hoy vamos a hablar sobre las enfermedades que causan la leñilería desde la masculinidad, precariedad y sus riesgos físicos. Enfermedades profesionales comunes, osteomusculares, lumbalgias, hernias, discales y lesiones por esfuerzo repetitivo. Enfermedades respiratorias, psiquilosis, asma ocupacional por exposición a polvo y químicos, hipoacusia, pérdida auditiva por exposición y ruido constante. Dermatosis, problemas cutáneos por contacto con cemento y sustancias irritantes. Ahora mi compañera le va a hablar sobre la conclusión. Hola, mi nombre es Jiménez Gilda y con mis compañeros llegamos a la conclusión sobre la entrevista que hicimos. Por lo que pudimos notar a través de las entrevistas que mayormente los trabajadores desconocen de algún tipo de enfermedades que causa su oficio, por lo general la mayoría sufre de lesiones como hernia discal o accidentes que ocurren por su, por ejemplo, rotura de ligaciones, ligamentos de rodillas a causa de cargar cosas pesadas. Mi compañero le va a decir las desigualdades que hay en su género. La verdad es que pudimos notar con mi compañera o a las personas que entrevistamos es que mayormente a la mujer eh, se le asignan trabajos livianos pero mayormente en todos los casos es poco el personal de mujeres en el área de la albañilería. Y debido a la diversidad de género, eh, lo que pudimos sacar la conclusión es que las personas trans son muy pocas o mayormente no trabajan en el área de la albañilería. Por las preguntas presentadas, permitió que sepan de lo que puede causar como problemas físicos asociados al trabajo pesado y constante y por las respuestas se puede ver que sabe a lo que se expone día a día y lo que le puede provocar a un determinado tiempo Esta es la conclusión de la profesión de docencia que hicimos con Brian Mensegués, Dayana Caballero Daniel Funes y Daniela Flores Resultado de la entrevista A través de esta entrevista a los docentes pudimos ver que algunos sufrían trastornos de, de sueño ya que no tienen un buen descanso porque en su casa siguen trabajando, planeando tareas, exámenes que algunos docentes no conocían esta enfermedad. Difonía. sí, la conocían ya que pasa por esforzar mucho la voz en el aula. Trastorno musculoesquelético. Muchos no estaban al tanto de esta enfermedad, pero, a su, pero su punto de vista piensan que puede ser por las horas que pasan parados o con la compu. Ansiedad y depresión. Notamos que había docentes que sufrían ansiedad y otros no ya que disfrutaban ejercer su trabajo. Desigualdad de género en docencia. Nos encontramos que tanto mujeres y hombres trabajan la misma cantidad de horas y cobran el mismo sueldo. Estrés postraumático a causa de situación de violencia. Trastorno del sueño debido a los turnos rotativos. Problemas cardiovasculares y lesiones físicas por enfrentamientos. A las, a las personas encuestadas que trabajan en este rubro no han manifestado problemas cardiovasculares o estrés, pero sí alteración en el sueño, que en realidad eso sí es parte producido por el estrés. Porque se despierta lo que sería la, la hormona del cortisol, al estar alto, bueno, produce el estrés. Entonces, por eso le cuesta regular el sueño. Las condiciones laborales son semejantes entre hombres y mujeres. Por ahí, lo que sí en eventos se busca más personal masculino que femeninos. Pero las mujeres también son requeridas en este trabajo dependiendo la cantidad de mujeres que asistan a tal evento. En caso de horario fijo, no presentan tanto trastorno del sueño ni estrés. La desigualdad que podemos notar es que los hombres son más requeridos por la fuerza y físico. En ese caso los hombres son requeridos el 70% y las mujeres el 30%. En sueldo no hay desigualdad ya que cobran exactamente lo mismo. Lo que podemos concluir de estos trabajos que hicimos en la educación para la salud es que la mayoría de las personas no conocen las enfermedades que le pueden producir estas profesiones. Y en lo que respecta a las desigualdades sociales, hay sectores en los que se notan más que en otros, por ejemplo. En el sector metalúrgico se nota un poco más, pero esto ha ido cambiando con el tiempo. Y también podemos ver que la gente que es más joven no presenta tantas desigualdades, ya que no discriminan a una persona por ser mujer o tener otra identidad de género pero también por ahí hay personas más adultas que sí discriminan y bueno, esto es algo que pensamos que va a ir cambiando con el tiempo pero lo que creemos importante es que haya más difusión sobre las enfermedades que pueden ocasionar las profesiones para que la gente pueda tener un conocimiento para poder cuidarse y poder tomar las, med las medidas necesarias también se puede ver que la mayoría de estas profesiones son trabajos independientes, por lo cual no tienen obra social, no tienen licencia, ni seguro. Entonces, al enfermarse deben ir a hospitales públicos donde deben esperar mucho tiempo para ser atendidos y en ese tiempo que están enfermos no pueden trabajar. Es decir, no tienen ingresos económicos. Esto aumenta las desigualdades sociales. Muchas gracias por escuchar a cada uno de nosotros en este podcast.